Y nuestra política de diversificación. Y aprovechando la experiencia obtenida en la producción de pollos, en 1984 iniciamos la crianza y comercialización de cerdos. Comercialización los de que cerdos. hoy son distribuidos son bajo la marca Super Cerdo. distribuidos bajo la super marca Super Cerdo. Son distribuidos bajo la marca Super Cerdo. <muchas> Eres una een mierda, eres una een mierda, eres una een mierda.